Radio Alama en Internet y las noticias de Alama.com Radio Alama en Internet, una radio para compartir. Hola, soy Elena. Y yo, Rodrigo. Y bueno, después de esta entrada que nos ha dado nuestro director, Juan Cabezas, comenzamos con un nuevo comentario de la actualidad de Alama.com. Pues sí, y en esta ocasión nos vamos a meter de lleno en un reportaje que es eh, fascinante. La verdad es que sí. Está en la sección Caminos y Gentes y lo escribe Mariló Bube Ollonarte. El título ya lo dice todo. El crimen de Cázulas o la imprevisible muerte de Don Paco. Y ojo, que es la primera de dos partes. Exacto, es una crónica histórica muy bien armada. Muy bien documentada. Se basa en testimonios escritos de la propia familia del protagonista, en archivos, hemerotecas… Y además algo muy interesante es que en alama.com se pueden ver las fotografías de la época que acompañan todo el relato. Lo que hace que te metas todavía más en la historia. Francisco Bermúdez de Castro y Montes, el segundo marqués de Montanaro. Un hombre que, bueno, proyectaba dos imágenes completamente opuestas. A ver explícanos eso pues mira para la alta sociedad de granada y de madrid era el perfecto caballero distinguido con cargos importantes incluso elogiado por su caridad no se menciona algo del gran terremoto que devastó al ama justo Un benefactor a ojos de todos. Pero claro, para su familia y para la gente de sus tierras, en Zázulas, era, y lo dicen así, la encarnación del diablo. Vaya, y el artículo detalla esa tiranía. Con todo lujo de detalles. En su finca de Cázulas, allí en la Sierra de la Almijara, su voluntad era la única ley. Y no se cortaba, por lo que parece. Para nada. No dudaba en humillar públicamente a su propia esposa, doña Loreto Seriñá, que por lo visto era una mujer culta, reservada, pero que vivía absolutamente aterrorizada. Pero su crueldad no se quedaba ahí, ¿verdad? Iba mucho más allá. Muchísimo más allá. El reportaje describe cómo abusaba sistemáticamente de las mujeres de los pueblos cercanos. Hablamos de las hijas, las esposas, las hermanas de sus propios trabajadores. Exacto. «Es que él se creía con derecho a poseer a cualquiera. Vamos que llegó a tener muchísimos hijos fuera del matrimonio». Un control absoluto sobre la vida de la gente. «Total. Fíjate que el texto menciona que llegó a instalar una horca para amenazarlos. Una horca». «Es increíble». «Y una habitación sin ventanas que usaba como prisión para quien le llevaba la contraria. O sea, un auténtico señor feudal en pleno siglo XIX». «Claro. Como es lógico, el odio y el resentimiento tuvieron que ir creciendo durante años». Pues imagínate, la gente de la comarca desesperada llegó a una conclusión que se repetía en todas partes. A este hombre hay que quitarlo de en medio. Tal cual. Y así fue como se gestó un plan. Y se reunieron. Una tarde de febrero de 1898. Un grupo de hombres, entre ellos gente con cierta autoridad como el teniente alcalde de Otíbar, Andrés Torres, o el dueño de un cortijo, Antonio Franco, se juntan para planificar el asesinato. Y lo más increíble... ¿Que lo sortean? Lo echan a suertes. Sortearon quién sería el ejecutor. Y la crónica, bueno, narra con un detalle magnífico el día del crimen, el 17 de febrero. Don Francisco sale, como cada mañana, a caballo, para inspeccionar sus tierras. Y fue entonces cuando Andrés Torres, el teniente de alcalde, lo interceptó. Le esperaba la emboscada, justo al lado del río Verde. Y momentos después, en la quietud de la mañana, sonaron dos disparos de escopeta. Y ahí, justo ahí. Ahí termina esta primera parte del relato. Un final, ¿eh?, abrupto, que te deja con todas las ganas de saber qué ocurrió después. Desde luego. Toda la información con muchísimos más detalles la pueden encontrar en alam.com. Una historia impactante sin duda. Pues sí. Nosotros nos despedimos ya, mientras seguimos trabajando en el próximo comentario, siempre bajo la dirección de Juan Cabezas, que nos ponen ya la sintonía de salida.